Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Chimoc Bal mundial de autoría de Andrea y Claudia Paz. Pero antes quiero mandar un saludo a Matías Cuellar Espino, que nos escucha desde Monterrey. También a Sofía y Marcelo, de 7 años o ellos son mellizos. Ellos fueron los que nos enviaron la idea de leer Chimoc, va al Mundial. También a David Mauricio Malagón, de 5 años, que nos escucha desde Popayán, Colombia. Y a Rafael, de Lyon, Francia. A él le gusta mucho los cuentos porque practica el español. Igualmente a Ernesto, de 7 años, su familia es chilena, pero ahora viven en Barcelona, España. A Facundo, que nos envió un mensaje desde Facebook. Él vive en Argentina. Y a José Gerardo, que le gustó mucho Juan Cenizo. Ellos viven en Villahermosa, Tabasco, México. Así que, este cuento es para ustedes. Chimó que estaba feliz porque había clasificado con su equipo para competir en el Mundial Perruno de fútbol. Sabía que tendría que esforzarse mucho, pues jugaría contra los mejores equipos del mundo. ¡Mucho! Este mundial lo tenemos que ganar los viringos sí o sí, dijo Chimó, mientras colgaba la bandera del Perú en la ventana de su habitación. El entrenador de los viringos sabía que esos rivales eran poderosos. Por ello, había recomendado a su equipo que la clave del éxito era la disciplina y la constancia. Aunque esto significara dejar de hacer cosas divertidas, todo valdrá la pena. Una mañana quinta, Mientras Chimok trotaba por las afueras de la colina, el travieso cui se le acercó con una canasta de picnic. Llevaba gaseosas, caramelos, galletas de chocolate y muchas, muchas frituras. Oye Chimok, ¿qué te parece si te tienes un rato para comer juntos estas delicias? Le dijo el Cuy. Ah no, no gracias cui no puedo comer dulces ni frituras. «Para ganar el mundial debo cuidar mi alimentación y comer cosas saludables», dijo Chimok y siguió su camino trotando. El cuy se quedó pensando que su amigo no sabía de lo que se perdía. Otro día, la cabrita comilona invitó a Chimok a echarse en una nueva hamaca que había puesto en su casa, pero Chimok respondió que no podía, pues debía entrenar y no podía perder ni un minuto. La cabrita se quedó muy extrañada porque pensaba que no había nada mejor que descansar. Esa noche, el conejo llamó a Chimok para ver juntos unos lindos juegos artificiales. Pero Chimok respondió, No gracias, conejo. Si quiero ganar el mundial, debo entrenar desde muy temprano. Si hoy me acuesto tarde, mañana estaré con sueño y muy cansado. A Chimok le hubiera gustado divertirse con sus amigos, pero era tiempo de esforzarse pues lo habían nombrado Capitán de los Biringos. Clavito el Puerco Spin, la señora Gallina y Pollito notaron que Chimok tenía la responsabilidad de un verdadero deportista. Así que, muy orgullosos de su amigo, aplicaron camisetas y banderines para apoyar a su equipo. Eran verdaderos hinchas. Los demás amigos, al ver como Chimok y los Biringos mejoraron día a día, se contagiaron del entusiasmo y se volvieron hinchas también. Cuando llegó el momento de que el equipo viajara al Mundial Perruno de fútbol en Rusia, la colina entera los despidió con los colores de la selección blanquirroja. Los biringos empezaron a jugar aún con más energía. Sus hinchas no dejaban de darles ánimos cuando de pronto... ¡Gol! ¡Segundo gol de los biringos! gritó el comentarista deportivo. ¡Dios mío! ¡Cuántos minutos faltan! <risa> Preguntaba la cabrita con el hocico lleno de paja. ¡Cabrita! Dijo Clavito. No importa el tiempo que falte. Los brincos van a seguir jugando bien hasta el final. Ellos han practicado con constancia. Los minutos pasaban y los pastores alemanes estaban tan desesperados por ganar que uno de ellos le puso cabe a Chimoc, quien cayó y se rompió un bien. todos. El árbitro ordenó un merecido penal. Chimok se levantó con valentía y se ubicó frente al arco. Sabía que de él dependía la alegría de miles de corazones. Suena el pito. Se acerca la pelota y patea y ¡Gol! De pronto se oyó el pitazo final. ¡Ganamos! ¡Somos campeones! ¡Arriba, biringos! Clavito y sus amigos se bajaron de las tribunas y alzaron a los muchachos con alegría. Chimoc, sin diente, no dejaba de reír y le cogía las patas a sus demás compañeros. Fue una victoria maravillosa que se obtuvo con disciplina, con padrismo, humildad y trabajo de equipo. Y Colorín Colorado... Este cuento se ha acabado. Cuento escrito por Andrea y Claudia Paz. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram. Estamos como cuentosinfantiles-ae y que también pueden apoyar este proyecto con un dólar a través de patreon.com barra cuentosinfantiles. ¡Chao!